12 y 32 del mediodía. 10 grados de la temperatura, la humedad relativa del ambiente del 70%, el cielo está nublado. Hablando de honrar cosas, también vamos a honrar el nombre del programa que es Encuentro con Amigos y Amigas. Y lo tenemos en línea a Lucas p o s e también conocido como c e l l o ¿Cómo va, Lucas? Buenas, ¿cómo va todo bien? Todo bien, bueno, este, aprovechando la ocasión para saludarte. Este, Acá estoy en Buenos Aires todavía, está, ¿no? e s t o s en Buenos Aires? Aires, ¿no? Sí, sí, estoy en Buenos Aires. Sí, bueno, le comentamos a la audiencia que、eh, vos, como Lucas Pose, este, actuaste el año pasado en una serie que se llama El Marginal y que este domingo, este, entre otras categorías, ganó el, el Martín Fierro de Oro. Como、Totalmente. mejor serie del año, así que te queremos mandar acá unas felicitaciones enormes para bueno, vos、gracias. y para todo el, el elenco, toda la producción. Este, bueno, comentanos un poco cómo, cómo lo viviste vos、eh, en ese momento, un argentino, el, un d i e z m e s en el Martín、sí. Fierro. ¿Fuiste en la ceremonia, Lucas? Sí,、eh, a la ceremonia que se dio en la televisión, no, sino a la celebración que se dio después eh, eh, del Marginal, digamos, específicamente. Eh, y ahí me encontré, bueno, que habían llevado uno de los Martín Fierro, que fue el de, al mejor unitario. Y, y bueno, me saqué una foto con ese, viste, para anuler <risa> d un poco, la verdad,、es、divertirme más que nada. Bueno, acá dentro de la cabina también este, te comento que están Sheikah y están Wilson, que también este, te querían saludar. Ah, mandar un abrazo. Enorme, un abrazo grande, grande, loco, ¿cómo estás? Felicidades por el éxito. <risa> gracias, gracias, tío. Un Acá en el resto, ¿qué onda?、Eh, de paso, vamos a hacerte una pregunta más allá de lo que es el marginal,、eh, ¿qué onda con la música? ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Estás preparando algún trabajito nuevo? ¿Música por ahí va a salir? Totalmente, es lo que más enfocado estoy por ahora. O sea,、eh, toque, hace poco hice un evento acá en vivo,、eh, la verdad fue bastante gente, así que muy bueno en eso. Y escribiendo, escribiendo full para a h o r a en las vacaciones de invierno cuando v a y a para allá a Viezma a poder concretar algunos proyectos. Buenísimo. Entre, entre. Y te escucho, te escucho lo que estabas diciendo. ¿Te cortó o no? O hola, hola. Acá ah, í está, está, está, está. está. Digo, entre eso uno nuestro que tenemos pendiente, ¿no? Claro, sí, bueno, ahora que lo comentamos al aire, nos vamos a hacer cargo de que <risa> próximamente vamos a alargar algo ahí con el cero. Estábamos trabajándolo, está, lo estamos cocinando, p a r acá a también estamos escribiendo mucho cero. Y、sí. che, y para la gente por ahí que te quiera escuchar, quiera conocer de tu música, ¿cómo te puede, ¿dónde c ó m o te e p u e d te puede buscar?、Eh, bueno, eso, entrando a mi perfil de Facebook, que es Lucas Posse, ahí siempre subo los temas, y si no, el, En mi canal de YouTube también, que es Lucas Pose, Cero con Z, lo pueden poner y ahí me, me pueden encontrar. Todavía no tengo mucho material subido, la, la realidad. Pero bueno, estoy esperando que este invierno salgan algunas cosas de a l a m u t y, y bueno, empiece a haber más material para buscarme. Buenísimo. Desde acá de NTV también este, Josué hizo un video、t、con vos, ¿no? Totalmente.、Sí. Y ese es el que más recomiendo.、Eh, tú puedes buscar como Cero de mi Ser. Cero con Z siempre, de mi ser es un videoclip nada, espectacular, ¿no? como quedó. s í s í s í es un temazo.、Y、bueno, también es, estás trabajando con, con otros hip hoperos de acá de la zona de v i e r n a n o s í eso siempre. s í s í ahí、eh, con Enseca, con MR1B. s o n con、eh, sí. eh, sí. los que más estoy proyectando. Estás logrando pistas con todo el mundo, el tipo. Y, y me incluyo en todo e s e m u n d o porque estuvimos haciendo una s cosa s también. Con Sheikh ahí sí, estuvimos laburando unos proyectos que, bueno, eso estoy esperando. Seguramente en la segunda mitad del año, me voy a dedicar a grabarlos por acá. Quiero conseguir un, un buen lugar y poder promocionarlos bien, digamos.、Bonito. Son unos labores interesantes. Bueno, bien, nosotros acá en el programa de Encuentro con Amigos y Amigas, hoy tuvimos un jueves que bastante h i p c h i c r pero. Lucas, volviendo al marginal, al Martín Fierro ahí, ¿un marginal 2 en camino o no? Eso me, me han dicho ya hace un tiempo,、eh, pero recién me parece que se va a empezar a f i l m a r fi, a, a final de año. Y、ah. pues, por ende, si sale, va a salir el año que viene, no sé cuándo, y tampoco sé si yo voy a estar ahí o no, es la v e r d a d o j a l á que s í r v e ¿Tenés otros proyectos ahí en lo actoral?、Eh, sí, dentro de poco se va a estrenar una película que se llama Pensando en él, que es de Pablo César. Es un director bastante conocido que hace cine hace muchísimos años.、Eh, todavía no se estrenó, la, fil la filmé el año pasado, no se estrenó todavía porque estaba buscando distribuidor, ¿viste?、Uh -huh. Pero quizás también la podamos llevar al cine de Vierma, así que estamos evaluando algunas posibilidades. Espectacular. ¿Y bueno, ¿este, ¿seguís en algo de formación?、Eh, sí, estoy haciendo un curso de teatro、eh, con Claudio Pérsico. Eh, eh, Nada, está muy bueno. Me, quizá s me darán nuevas oportunidades. Por ahora, por e j e m p o estoy empezando el curso. Y nada, estudiando la facultad, <ríe> yendo de a poco. Bien, bueno, entonces te, te mandamos un abrazo grande,、eh, Lucas, y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Y una vez estoy ahí para todos. Un abrazo, abrazo. Hasta l u e g o Cuídate. Ahí estaba, ¿eh?